...del eh, multiusos... ...que se iba a construir... ...en la zona de... ...de, de la castrola de Chau... ...en, en Ibagüen... Eh, ...José Orteche, ¿qué tal? Egunon. ¿Cómo han ido las cosas? Bueno, pues eh, han ido... ...han ido bien... ...porque en principio... La, ...el objetivo de esta comparecencia... ...era esa, la de informar de las decisiones del ayuntamiento, por eso, bueno, pues se hace a continuación del pleno extraordinario y, por otro lado, pues crear la sensibilidad necesaria para que este tema, así como otros que tendrá la diputación, imaginamos, pero concretamente el nuestro, que es a lo que vamos nosotros, pues eh, reciba, tenga recepción y, bueno, intentar que de esa forma la diputación, pues busque eh, o nos ayude, en cualquier caso, a asumir esta Esta responsabilidad. Uh -huh. Sí, pues es un tema que al final, eh, bueno, pues eh, un, un, un asunto, una problemática que tengan que resolver eh, entre todos, ya no solamente ustedes dentro del ayuntamiento, sino en, co en conjunto con las eh, administraciones, ¿no? Sí, en principio nosotros la idea nuestra de esta comparecencia era, era esa, eh, lógicamente hacer un recorrido cronológico del, bueno, de lo que ha sido un poco el proceso eh, que empezó en 2004 con el primer borrador de proyecto hasta, bueno, hasta las fechas de hoy. Y esa era una de las partes necesarias, lógica, nos han pedido tan informaciones pues que en ese momento quizá no hemos podido facilitar Eh, bueno, informaciones de carácter técnico económico, pero en definitiva sí transmitirles para crear la sensibilidad necesaria y de esa manera terminar pues un poco con la idea con la que íbamos allá que era la de transmitir la necesidad de una corresponsabilidad esta corresponsabilidad pues la basamos un poco en que así como nosotros eh, como gobierno municipal actual Eh, hemos asumido y asumimos eh, pues muy a nuestro pesar hay que decirlo y desde luego pues condicionando y limitando tremendamente la actividad municipal a partir de ahora hemos asumido esa responsabilidad eh, heredada y de la que en principio pues no tenemos ninguna culpa pues eh, no nos importa asumimos esa responsabilidad pero exactamente y por la misma regla de tres la misma ecuación queremos y por eso hemos llevado esa idea a la comparecencia queremos también que transmitir que entendemos que también, así como ha habido pues una mala gestión municipal de la corporación municipal anterior, del Gobierno municipal anterior, pues entendemos que también, eh, por una lógica directa, ha habido una mala gestión por parte del Gobierno foral anterior. Por lo tanto, esto implica también al Gobierno foral actual, igual que implica al Ayuntamiento actual. Es decir, las responsabilidades que nosotros asumimos de la herencia recibida entendemos que son equiparables a las responsabilidades que tiene que asumir el Gobierno foral con el Gobierno foral anterior. Y con esa digamos eh, con ese sentido de corresponsabilidad es con el que hemos ido a esta comparecencia se nos ha escuchado se nos han hecho preguntas eh, bueno pues hemos recibido una impresión favorable y ahora toca empezar a trabajar, pues eh, bueno, iba a decir desde cero, pero ya con los números me da miedo hasta decirlo, eh, así que sí. empezaremos a trabajar desde donde estamos y para intentar eh, paliar en la medida de lo posible pues el tremendo desgaste que va a suponer en cualquier caso eh, bueno, pues la situación la situación en que queda el ayuntamiento. Mm. Bueno, pues vamos a ver qué decisiones toma Eh, la Diputación, las Juntas Generales en este asunto, bueno, en este asunto de este es un caso concreto del Ayuntamiento de Ayara pero por lo que escuchábamos hace pocos días y hemos vuelto a escuchar creo que ayer y esta mañana sí. pues es una problemática que tienen que arrastran un montón de ayuntamientos eh, unos 17, creo, creo que apuntaban, pues, ¿no? Sí, daban daba la cifra de 10 y luego se iban a unir otros 6 más mm. eh, y bueno, pues quizá lo que comentábamos hace un momento esto quizá pone en evidencia eh, el modelo de gestión ...que se ha llevado hasta ahora. Y quizá entendemos que ahí es donde hay que incidir. Es decir, si ese modelo de gestión eh, tiene caducidad, tiene viabilidad... ...si tenemos que empezar a funcionar de otra manera, a entender las cosas de gestión de otra manera... ...porque es evidente, y esa es la, la evidencia, que si hay diez y otros seis ayuntamientos... ...en situaciones eh, preocupantes económicas, pues será porque algo ha ocurrido. Ese algo que ha ocurrido es lo que habrá que descubrir y aplicar en ese sentido las responsabilidades necesarias. Bueno, y e información al, al público, al ciudadano, cuando han pensado que pueden hacer esa asamblea, esa reunión, donde van a explicar con detalle y que puedan Bien. responder a preguntas de los ciudadanos si quieren hacérselas, ¿no? Eh, sí, por supuesto, la idea era una idea inminente y lógica desde el momento en que entramos aquí, ya... Es algo que entra dentro de nuestra propia idea de cómo debe funcionar un ayuntamiento. La información, al final, es bueno es la base. ¿eh? Y por eso esa información, pues en principio hemos previsto una asamblea informativa eh, monográfica del Polideportivo para, eh, vamos a ver y que no me equivoque porque después cambiamos la fecha, esto es para el 24, el jueves 24 de noviembre, ...jueves 24 de noviembre a las 7 de la tarde... Eh, ...ya veremos de qué forma hacemos llegar a los ciudadanos de Ayala... Eh, esta, ...esta convocatoria... ...con el fin de que, bueno, siendo como es abierta... ...pues todos aquellos que están interesados y además... Eh, desde aquí hacemos un llamamiento al interés, es decir, que creemos que es algo que nos atañe a todos y entonces creemos que la información pues es la mejor manera de encarar un problema. Si tenemos información, lo encaramos. Así que el día 24 a las 7 de la tarde, esa asamblea informativa, que bueno nos permitirá quizá extender un poco el panorama y la visión que, que desde aquí, desde el Ayuntamiento, tenemos. Uh -huh. Bueno, pues una buena oportunidad para conocer datos, aquellos que tengan interés y hacer preguntas, eh, si tienen... ...con cuestiones que no comprenden o que no entienden. Bueno, ya que le tenemos aquí, vamos a preguntarle sobre el asunto de, de los recibos... ...de los recibos de, de IBI que, que recibiremos en, en algunos sitios, no sé si en algunos puntos sí, ya, ya los han recibido. En sitios, sí, en algunos sitios ya los han recibido. Y sí, por eso con sorpresa. También, sí, un poco, sí, un poco, por eso la aclaración, porque... En fin, el, el mal está hecho, eh, pero queremos también desde aquí dejar muy claro que ese mal, eh, pues bueno, es también otra herencia que tenemos. Es decir, nosotros en principio no nos planteamos una subida de impuestos en cualquier caso, más que en, de manera progresiva, porque entendemos que la situación que, que se genera a día de hoy con la, con la situación económica general, pues no es para andar eh, subiendo impuestos indiscriminadamente y habrá que estudiar muy bien cuando haya que hacer alguna subida de qué manera hacerla. Esto desde luego es nuestro planteamiento, pero eh, digo esto porque esta, este cambio en el IBI eh, viene eh, de atrás, eh, no es una decisión que hemos tomado nosotros eh, y quisiera pues quizá explicarlo un poco, mm, no le quita eh, hierro al asunto, es decir, en el sentido de que eh, el impuesto está ahí y bueno pues es alto y lo entendemos y entendemos la queja también de la gente... Pero también quisiéramos aclarar, y ¿eh? para evitar pues confusiones, que en este caso nosotros no tenemos nada que ver. El Ayuntamiento de Ayala, por un acuerdo en el Pleno del 10 de septiembre del 2003, aprobó una modificación del tipo impositivo para el IBI, estableciéndolo en el 0,2. Ese tipo vigente ha estado en el Ayuntamiento hasta el año 2010. Significa esto que ha estado por debajo de las previsiones de y las ordenanzas de diputación, en cualquier caso, ...fuera de las previsiones y ordenanzas de, de diputación. Se ha mantenido así durante siete años, se planteó esa subida eh, al 0,2, eh, se planteó una subida hasta el 0,3... ...que tampoco se llevó a efecto a pesar de que se aprobó en pleno en el 2003 y han estado siete años sin tocarlo. ¿Qué ¿Qué ocurre ahora? que en el mes de octubre de 2010, es decir, el año pasado, el ayuntamiento aprobó modificar esta ordenanza vigente para el IBI del 0,2 al 0,3 del tipo de gravamen ya para hacerla operativa. Quiero decir que esta decisión se había tomado en 2003, pero no se, no se llevó a, a efecto. Por lo tanto, se ha estado pagando muy por debajo de las necesidades de los impuestos durante pues, prácticamente siete años. Ocurre que ahora, aprobándose en el mes de octubre de 2010 una subida del 0,2% al 0,3%, que es la consecuencia de las de los impuestos actuales, pues nos encontramos con que esta estos impuestos se cobran este año. Entonces, claro, nos afecta, digamos que físicamente nos afecta a nosotros y nos convierte aparentemente en responsables de esta de esta situación, pero no es responsabilidad nuestra. Entonces, el 15 de diciembre de 2010 aparece en el VOTA, se aprueba definitivamente la ordenanza fiscal reguladora del IBI Y, bueno, se han empezado a aplicar a partir de julio. Es decir, en julio aparecen en el voto, se exponen al público, etcétera, pero, eh, bueno, eh, se cobran ahora, como digo, por una decisión tomada en el año 2010, pero que ya venía arrastrándose de manera, bueno, entendemos que no correcta desde el año 2003. Claro, es lógico que ahora ocurra que esa subida que se hace de repente, de una sola vez, algo que se podía haber hecho progresivamente, se hace por premura y por necesidad, porque la diputación en cualquier momento se nos podía haber echa, se les podía haber echado encima a la corporación anterior. Lo hicieron con premura en, en, en ese momento, en el año 2010, y entonces nos toca, digamos, hacer de paganos a nosotros ahora. Simplemente queríamos aclararlo porque entendemos que está generando mucho descontento, está resultando una medida tremendamente impopular pero queremos también, en justicia, que los ayaleses y ayalesas sepan que no es una decisión que hemos tomado la corporación actual, que es una decisión de la corporación anterior. Uh -huh. Bueno, pues queda claro ese tema para cuando ustedes reciban el recibo ¿eh? y vean que sí. que, que, y se, que se ha incrementado. Y en cualquier caso, eh, estamos aquí en el ayuntamiento para que no solamente a los que lo oyen por la radio… ...que esperemos que sean muchos y por eso utilizamos este eco... ...pues por supuesto eh, quien necesite una aclaración sobre este tema... ...pues estaremos aquí en el Ayuntamiento dispuestos a, a hacerlo. Uh -huh. Bueno, pues nada, que agradecemos al alcalde que ha estado con nosotros... Eh, ...Josu Arteche, ya saben, reunión vecinos y vecinas... ...el próximo día 24 sí. para el asunto del, del multiusos... ...pero si tienen que hacer preguntas, sí. 7 de la tarde... ...en la sala polivalente de los bajos del Ayuntamiento... Sí. Y, y bueno y pues nos y nos pondremos en marcha eso, a trabajar a trabajar que no queda otra Uf, y además mucho trabajo que va a haber <ríe> sí, sí. Joshua Arteche alcalde de Ayala Esquerricasco bueno Arcelio Esquerricasco agur, agur agur agur